bueno, eh, hemos venido a a, Limbo, a jugar a jugadores amistosos y creo que nos vamos con, con muy buenas asociaciones nos vamos eh, no sé si contento, ¿no? uno pierde y no está contento pero uno se, creo que no, nos vamos bien eh, ¿qué cosas rescatás? de la preparación, de una preparación larga, hoy se cumplen eh, 40 días, si no me equivoco de, de preparación, con 13 partidos más los eh, contándolo de Panamanicano bueno, eh, bueno, largo muy largo, pero para eso estamos acá, no eh, para representar al país, para jugar con, con la selección, para jugar un mundial, eh, no, no es poca cosa, eh, era, era importante prepararnos para nosotros bien, eh, llegar bien, y bueno, eh, ahora queda pensar en, en lo, sí, sí, a... lo lindo. que sí, Hay que ajustar, digo, faltando tan poco para el debut. Bueno, eh, nada, vamos a tener que acostumbrarnos, hoy lo hicimos bien creo, pero... Eh, con Facu capaz que va a estar un poco disminuido, pero sabemos que él es un luchador y va a estar igual, así que lo importante es que, que el equipo se sienta bien que, que todos confiemos en, en el otro y bueno, hacer lo que hicimos hoy en la cancha ¿no? eh, creo que, que es todo muy bien Hoy Facu nos dio un poco de tranquilidad charlando imagino que para ustedes también ese es un poco de tranquilidad que haya evolucionado bastante bien Sí, creo que eh, él, no, él está tranquilo Nosotros estamos tranquilos, creo que él, al ver el equipo también rodar y todo, él sabe que estamos todos apoyándolo y que, que el equipo en la cancha también juega para él. Se jugó duro, más allá de ser el último, de preparación, ¿eh? Estamos atrevidos a jugar mundial un poquito, pero ¿qué quieres. No, por ahí se puede rotar, se puede regular un poquito, pero se jugó fuerte. El equipo tiene que jugar como va a jugar en el, el primer partido con Corea, o sea, no... Nosotros no tenemos nada para regalar, nosotros somos un equipo que, que va a luchar, que va a competir somos un equipo que, que tiene que trabajar mucho cada, cada partido y bueno para, para, acá estamos para, para hacer eso Bueno Nico, mucha suerte mañana viajan así que ya la cabeza puesta en el debut Bueno sí, eh, ya mañana viaje después un poco de descanso y bueno, preparar la cabeza para, para lo que viene Gracias Nicolás Nos vemos, gracias